Cuentos de hadas españoles Pocahontas Érase una vez, en los bosques de América del Sur, vivía una tribu Pauhantan era el jefe de la tribu Y Pocahontas era su hija En la jungla, muchas chicas recogían bayas y flores Pocahontas no disfrutaba haciendo aquellas cosas Ella se quedaba rezagada y se entretenía haciendo un boomerang. Vamos, Pocahontas. Tenemos que estar en casa antes del atardecer y tu cesta está vacía. ¿Por qué? Quiero quedarme aquí y ver las estrellas y escuchar los grillos y los búhos. No quiero recoger vallas. Ella lanzó su boomerang contra una rama y un montón de vallas cayeron en su cesta. Las chicas se quedaron asombradas y ella les señaló una cueva en lo alto de la montaña. ¿No sería genial pasar la noche allí? Sería como poder tocar las estrellas. ¡Uh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! Los chicos no debemos hacer esas cosas. Ese tipo de aventuras estúpidas son para los chicos. Ninguna chica puede subir tan alto. Deberías haber nacido siendo un niño. Te comportas como uno de ellos No tengo motivos para querer ser un niño Una chica puede hacer todo lo que puede hacer un chico Incluso mejor Pocahontas abandonó el grupo Y corrió hacia la montaña ¡Pocahontas, vuelve! ¡Pocahontas, ven aquí! ¡Pocahontas, vuelve! Pero no hubo manera de que Pocahontas volviera Subió a la montaña y entró en la cueva En la entrada de la cueva vio a un polluelo de búho que se había caído de su árbol Estaba asustado y Pocahontas lo recogió ¡Ey amigo! ¿Dónde está tu mamá? Ven aquí, dime cuál es tu árbol Ella subió al árbol y volvió a colocar a la cría en su nido Después se sentó en una rama Y se puso a observar el cielo ¡Vaya! Extendió su mano Y casi pudo tocar las estrellas Ella suspiró A la mañana siguiente Pocahontas se despertó con una sorpresa Despierta, Pocahontas ¿Estás bien? ¡Padre! Te he preguntado si estás bien Sí, estoy bien ¿Sabes lo preocupado que estaba? Un animal podría haberte atacado, podría haberte pasado cualquier cosa. Mira, encendí un fuego. Estaba a salvo. Los animales del bosque me conocen. No me harán daño. Ya es suficiente. Vamos a casa. De repente, todos escucharon un fuerte sonido. Pau Hontan pidió a sus hombres que lo comprobaran. Desde la cima de la montaña vieron, justo en las afueras de su bosque... ...una enorme caravana de carruajes, caballos y personas. Al jefe le llamaban gobernador. Construiremos nuestra ciudad Aque. Pasaremos la noche en las carpas. Mañana empezaremos a construir. ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! sí. sí. Pau Jotan y su tribu estaban preocupados por quiénes eran aquellas personas. ¿Qué era lo que querían? Los vigilaremos muy de cerca. Les llevaremos regalos, veremos quiénes son y cuando llegue el momento adecuado, les haremos parte de nuestra tribu. Gobernaré sobre todos ellos. Así que toda la tribu recolectó cestas de fruta y cocos, frascos de mermelada de bayas y sacos de grano y se dirigió al campamento donde se alojaban los extranjeros. Sed bienvenidos... A esta parte del mundo, por favor, aceptad algunos regalos. Muchas gracias, jefe Pogotán. Acepten nuestra más sincera gratitud. De esta manera, Pogotán y su gente continuaron recogiendo suministros para los extranjeros. Los extranjeros también aceptaron sus regalos y les dieron mantas, cuerdas y cosas así a cambio. Establecieron una buena amistad, pero los dos jefes tenían otra cosa en mente. Se han quedado en los alrededores de la jungla, en nuestra tierra. Deben formar parte de nuestra tribu. Si no aceptan que yo sea su líder, les declararemos la guerra el día siguiente a la luna llena. ¡Sí, lo haremos! ¡Así será! ¡Claro que lo haremos! ¡Pero padre! Este no es un asunto que deban discutir las chicas. Mira toda la madera, la fruta y el grano. Sin mencionar todas las pieles de animales que podemos obtener en el bosque, debemos controlar todo esto. Les declararemos la guerra al día siguiente a la luna llena. Sí, lo haremos, eso es. Sí, lo haremos, claro que sí. Sí, eso es, claro que lo haremos. Pocahontas no estaba contenta de que su gente declarara la guerra a aquellas personas solo para convertirlos en miembros de su tribu. Perdida en sus pensamientos, caminando por el bosque, escuchó sonidos cerca de la cascada. Pocahontas fue a mirar más de cerca. ¡El cachorro va a morir! Pocahontas corrió para salvar al cachorro. John Smith fueron arrastrados río abajo hacia el bosque. Pocahontas lo sacó del agua. En aquel momento ya era de noche. Me duele mucho la cabeza Has arriesgado tu vida para salvarme Y has arriesgado tu vida para salvar a ese animal Un cachorro Ese animal al que casi matas Era un pobre cachorro indefenso Esas cosas pasan El cachorro debería haberse escapado cuando vio caer al árbol No puedes salvar a todos los animales que hay en el bosque Hablas de los animales como si pertenecieran a otro mundo Como si fueran una especie de intrusos extraños Es la regla de la jungla, solo sobrevive el más fuerte De repente vio algo y le dijo a Pocahontas ¡Shh! ¡No te muevas! Había visto una cobra en el suelo John Smith cogió una piedra y a punto estuvo de tirarla contra la serpiente ¡Para! Ella corrió y se arrodilló ante la serpiente No te haremos daño, pequeña Lo prometo Si no te gustamos, te dejaremos en paz Sentimos haberte molestado La serpiente se quedó pensando Y luego se fue Dime, ¿arriesgar tu vida es una especie de pasatiempo para ti? Estoy aburrida, deja que me enfrente a la muerte Eso debe ser divertido, ¿no? Mira tu cara ¿Supervivencia del más fuerte? ¿Una pequeña serpiente casi te vuelve loco y te consideras fuerte? ¿Alguien puede sentirse poderoso solo si tiene un arma en la mano? ¿Qué tiene eso de valentía? No, yo tenía miedo por ti. Tú acabas de hablar con la serpiente. ¿Cómo he entendido lo que le has dicho? El mundo entero, cada criatura, cada hoja, cada flor, tú y yo, el cielo... El arco iris y las estrellas, todos somos parte de la misma familia Y todos podemos aprender a hablar entre nosotros con el lenguaje del amor ¿El lenguaje del amor? El lenguaje del amor se aprende cuando no quieres herir a nadie Cuando le deseas lo mejor a cada criatura Y cuando respetas el derecho a la vida de cada criatura Ese es el lenguaje del amor que todo ser entiende Un pájaro llegó y se sentó en el hombro de Pocahontas. ¡Oye, pequeño! ¿Por qué no lo intentas? ¿Yo? Uh -huh. Llámale con todo el amor en tu corazón. ¿Vale? El pájaro vio su sonrisa falsa y casi malvada. Se asustó, se escondió detrás de la cabeza de Pocahontas y se asomó. Ven aquí, pequeño pajarito... Ven, te prometo que no te haré daño. Nah, esto no funciona. Dilo, desde el fondo de tu corazón. Que sea real. Y John Smith intentó reunir todo el amor de su corazón. Esta vez realmente lo decía en serio. Extendió su brazo con una ingenua sonrisa. El pájaro lo vio y voló hacia él. El pájaro llamó a muchas otras aves que fueron llegando. Había pájaros en los brazos, en los hombros y en la cabeza de Pocahontas y de John Smith. ¡Esto es mágico! Dos pares de pájaros fueron hacia ellos con una corona de flores cada uno. Una pareja colocó una corona en la cabeza de Pocahontas y la otra intentó colocarla alrededor de la cabeza de John Smith. Su corona no encajaba, por lo que los pájaros intentaron alargarla tirando de ella con sus picos, pero no pudieron y se cayeron. Uno de ellos se enfadó y alborotó el cabello de John Smith con furia y los pájaros se fueron volando. John Smith estaba muy gracioso con el pelo revuelto. Vio su reflejo en el agua y se echó a reír, al igual que Pocahontas. Los pájaros también comenzaron a reír y se fueron volando. John Smith vio a Pocahontas reír. Él la amaba. En silencio, John Smith miró a Pocahontas. ¡Eres muy guapa! Gracias. ¿Por qué? Me ha salvado la vida. Muchísimas gracias. ¡Oh! ¡Dios mío! ¿Qué te pasa? Tu gente debería irse de aquí. No. Vosotros debéis escapar. ¿Escapar? Sí. Hoy es el día siguiente a la luna llena. Nuestro campamento está planeando atacar a tu tribu. ¿Por qué? Para poder controlar toda la jungla Y mi padre quiere que forméis parte de su tribu Tenemos que detenerlos ¿Cómo? Ven conmigo Los hombres de Paucotan y del gobernador se preparaban para la guerra Estaban listos para atacarse unos a otros ¡La victoria será nuestra! ¡La victoria es nuestra! ¡La victoria será nuestra! ¡Nosotros ganaremos! ganaremos nosotros ganaremos nosotros ganaremos nosotros ganaremos alto oh es la hija de Pocotán dime qué estás haciendo aquí tratando de detener esta guerra no traerá más que desgracia a toda nuestra gente desgracia a tu gente Nos apoderaremos de esta jungla La jungla no nos pertenece solo a nosotros, los humanos Sino que también pertenece a los árboles y a las criaturas que viven aquí Nos dan comida y cobijo Nos facilitan la vida y no les damos nada a cambio Pero a pesar de todo, comparten su hogar con nosotros ¿Por qué no podemos compartirlo nosotros? Ya basta Estos son solo trucos de Powhatan para salvarse de repente, el cachorro de león que Pocahontas había salvado llegó y lamió a Pocahontas. Un niño pequeño del campamento del gobernador fue hacia allí, fascinado por el cachorro. El cachorro y el niño se hicieron amigos. Entonces se convirtieron y un león salió del bosque majestuosamente. ¿Qué? ¡Salvad a ese niño! ¡Salvad al niño! ¡Salvad al niño! ¡Salvad al niño! La gente del gobernador apuntó con sus escopetas al león Pero vieron que el cachorro se puso delante para proteger a Pocahontas y al niño Parecía que se estaba comunicando con él El niño del campamento estaba fascinado con el león Y comenzó a tocarle la nariz sonriendo El león también sonrió Los hombres del gobernador prepararon sus armas En ese momento llegó John Smith con la tribu de Powhatan. ¡Parad! ¡Por favor, parad! Si el hombre y la bestia pueden hacerse amigos, ¿por qué no pueden el hombre y el hombre ser amigos? En lugar de pelear en una guerra y matarnos los unos a los otros, ¿por qué no podemos simplemente vivir juntos, en paz y armonía? Finalmente, los hombres aprendieron que tanto los humanos como los animales deben convivir juntos en armonía y llevar una vida pacífica y alegre.